Primer libro de Crónicas, capítulo 20 Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a r a b á Mas David estaba en j e r u s a l é n y Joab batió a r a b á y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de r a b á y la alió de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también el pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Gezer contra los filisteos. Y Sibekai, usatita, mató a Zipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y e l a n á n hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliad Geteo, el h asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía seis codos en pies y manos, veinticuatro por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató j o n a t á n hijo de Isimea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos.